Y anda ahí lleno mi y y Basta con tantas letras ¿Qué pasa contigo? con su amigas que pa matar la tusa que porque un hombre le pagó un mal está dura y abusa se cansó de ser buena ahora es ella Bueno, aquí estamos. Aquí estamos con faltantes pero con nuevos integrantes. Todo, todo un cambio, un martes raro. Nuevos pero repetidos. <risa> nuevos <risa> espectadores pero repetidos. Así, es. Así estamos. <risa> Hoy estamos sol, solo solo. Bueno. como la cita dice de solo, solo te de no, Nadie te cuente nada, nada. cerrándome la puerta en la cara. Un martes distinto hoy. Los dejaron las chicas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se fueron, se fueron tón, diría yo? El frío sí, le llevó para, al pecho y, para, y se quedaron en la casa, unos cobardes Cobardes, sí, sí. sí, sí, sí Parecen no. Alberto Fernández. Se fueron de joda estas. Agosto. agosto es el que pesa. ¿En qué andan? Que no nos invitan. O sea, por eso es el tema. <risa> es el troleo, es el troleo. Ahí está. Bueno. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo programa. Eh, ¿cómo andas? Todo bien, todo tranquilo. Cómo te trata de este cambio de clima? ¿Te enfermaste? Vos no, que estás andar mucho con la no. cola al aire. Por suerte no, pero <risa> estamos esperando ahí que se vengan los calorcitos para salir a tomar mate al Ah, y basta del frío, basta del frío todos sí. los fines de semana con fresco, con chiflete, basta. Tiene que venir a tomar mate acá en Olga. Que es un espacio abierto y e disfrutable. Seguimos con el programa. Ese ¿no? <risa> <risa> frío en Olga, basta. <risa> <risa> hace mucho frío. En sus pechos hace frío, chicos. <risa> Hace, acá, está la, acá está el frío es, bueno, es psicológico ¿Viste? Ay, me, da bronca, me da bronca esa gente que dice El frío es psicológico No, querido, hace, hace cero grados Bueno, igual es psicológico, es real Claro, porque decimos que hacemos frío Pero irlo? cuando cae el sábado a la noche, ¿no? Salimos todos ahí despechugados no? Claro, que es psicológico Yo tengo el moco acá congelado No es psicológico eso ¡Mente! ¿Cómo se comunican con nosotros, mí Lo buscan por Facebook, por, por TikTok, por Instagram, más por Instagram. Mándalo tu mensajito, búscalo como Venganza Radio Efectiva, y si no, también ahí tenés todo, toda la información. Che, ¿qué pasó con Tinder? ¿Cómo venimos de puntaje? Y Tinder no nos están dando <risa> mucho. Nos <risa> dieron la baja. <risa> nos sacaron rasgando del Tinder. Estamos recontra-denunciados. Bueno, sí, o sea. sí, no nos quieren. No nos quieren en Tinder, yo creo que se envidia. Y si no podés acá presenciarlo acá en el Olga Vázquez, Eh, 60, 10 y 11 También los podés eh, Venir a visitar Nuestras asambleas que venganza efectiva los Radio viernes. Rías Avisen igual Porque no estamos viniendo últimamente Claro, bueno Ustedes usted venga, vengan Por ahí estamos Por ahí no Pero, pero vos, vos te comunicas Por Instagram Y ahí te pasamos Toda la info de, de, de nosotros Claro Estamos acá en Radio Nauta Gracias a Radio Nauta Que nos da este espacio Y bueno No tendríamos Pero le vamos a mandar Un saludo a las faltantes a Ahí Nancy, está A Y a Mili Y a Shaki ¿Cómo es? A la Saki Saki Saki a Lucas. ¿Dónde, está ¿Dónde están ¿Dónde andan? ¿Dónde andan esas Perdísima. tres? Prelijísima. Para mí están como muy estudiantes. ¿No te lo estarán usando el En el trollerío del... y el estudio <risa> se te van se te van las horas, sí, sí, es verdad. Y con el trabajo también. Hoy la vi a Mili en el Ross ahí. Renegando con la gente <risa> Una Barbie en el medio del pasillo Del hospital Rossi, ¿entendés? <risa> sí. Por acá, por allá Terrible estaba ¡Haga la fila! Atrás, atrás, ¿se acuerdan la pleada pública? La pleada pública, atrás, <risa> Se van para atrás. Yo, yo la reveo a Miriam en esta La versión super travesti de la pleada pública <risa> Con extensiones, divina Eh, bueno, nada, bueno, sí, le mandamos saluditos Le mandamos saluditos a A, a las chicas y espero que qué bueno, que nos inviten la próxima que van a faltar así Que se vayan de joda, Obvio, que nos inviten sí. eh, También feliz cumpleaños para Millie Que estuvo cumpliendo cumpleaños año ahí es este, ¿Cuánto cumplió? ¿Como 90? Sí, una cosa así Ella se 80 y pico, 90 sí, sí, sí. Es como la Mirta de Le Grand, ¿viste? Sí. La única virginiana Etern. de este equipo La única, no por suerte eso. Es para la única mí. que sobrevive Por suerte, sí, por <risa> suerte, para, suerte sí. para mí no quiso que le damos la malteada por eso no Se escapó <risa> Se, se no sigue se escapó. siendo la malteada sí, La misma motivada <risa> acá en la calle Con harina y todo Pero, La vamos a guardar el engrudo <risa> <risa> En realidad vino bueno, que ya está acostumbrada a festejar Sus cumples, su familia Le regala muchos billetes Así que como que lo que tenemos que hacer cuando venga la próxima Es hacerle mínimamente una alfombra De billetes importantes tipo de mil, 2000 de los que chiquititos Que llevar de regalo de de esa, Los, los truchitos para la propaganda Los truchitos para jugar Que juegan los nenes con plata de juguete Bueno, de esa la vamos a hacer Y bueno, también le agradecemos el espacio De acá Radio Nauta y a Olga Vázquez Por el, darle el espacio de la radio Y no sé qué le parece si vamos a una musiquita Sí, sí, y sí Y volvemos con todas las noticias Y volvemos, volvemos Puedes salir con cualquiera Na, na, na, na Pasarte en la borrachera Na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na na na, na, na. a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes acercar cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, ay, ay, ay, muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, ay, ay, ay Mi cielo es la alter cualquiera no, na, na na na pasarte la, burra no, na, na, na, na. la biblia entera no te va a ayudar olvidarte de un amor que no se va a acabar puedes estar con todo el mundo no, na, na na na darme las de vagabundo no, na na na, na. yo aunque siempre me confundo y creo que voy a olvidar tu que no hi ha dona Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría, tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no paga esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces veníamos un beso de pana Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na, ven amanecemos una vez más. Como aquella noche, Puedes con yeah. cualquier no, no, no, no, no en la borracha Bona tarda, sí, de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, ay, ay, ay, muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, ay, ay, ay, mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, na, na, na. Pasarte la borractera Na, na, na, na, na. entera No te va a ayudar olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo na, na, na, na, na, na. Darme las lleva vagabundo na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie lleva a llenar Seguinos en nuestras redes Instagram radio nauta RadionautaFM Seguinos en nuestras redes Twitter nauta FM ¿Qué pasa contigo? Dímelo Muy bien, aquí estamos de vuelta Hemos voltado, chiquis Aquí estamos, bueno noticias. ¿Vos estás bien? Estás como medio, como medio caiducho bien. No sé qué es Estoy, Hay ducha. estoy es? despierto desde las 5 de la mañana Ah, tuviste Tuviste guerra es, es, mañanera No, no, ojalá Ojalá si no estuviera muy contento no, no, no. Arrancando haciendo trámites, cosas Trabajo, eh, cursos Recién salgo Súper explotada super explotada, viste como somos los pobres Un día de esto voy a conseguir un sugar que me mantenga Viste somos los putos, nos explotan Nos explotan Nos explotan de todos lados <risa> <risa> Dale, claro, te acostaste tipo 3 de la mañana Te levantaste la cinta claro, viste, No te, no, no te no hay, nafta No hay cuerpito que aguante Ya no tenés 20 años Ya no más. tengo 20 años, chico Igual me, me halagan mucho porque me dice No pareces la edad que tenés porque no tenés una arruga, amiga? No sé no. qué hacés ¿Te la, te la pones en la cara Sí, sí Hay, hay una mascarilla es, es muy especial Te queda la, la cara terza, te digo Primero tensa Después cuando la enjuagás Te va como... Flipando. Mirá cómo sabe Mirá cómo sabe Te contaron, ¿no es no, cierto? Por supuesto. Seguí la chana para más conceptos Yo siempre lesbiana pura <risa> Qué lindo. Bueno, hay que hablar del tratamiento de belleza también. Sí. Un día de esto vamos a hacer algún tutorial, algo. Podemos. Podemos hacernos, ¿cierto? Sí, está bien. Hay estaría. muchas cositas. O sea, ¿Qué líquidos trucos? corporales sirven para el mantenimiento facial? Claro. Eso. No sé. Para la belleza integral. Me interesa. Me interesa. Qué lindo. Uh -huh. Porque Hermoso. igual igualmente... <risa> si lo pensás fríamente, capaz que te cae un toque mal, pero en momento claro. no pasa nada. Todo viene bien. Es que científicamente hay cosas que son... Eh, testeadas científicamente Como tener relaciones sexuales O sea, el sexo ¿no? Todo lo, lo que te despierta la, Todas las cosas buenas, positivas Que, te, que tiene tener relaciones sexuales Tener el sexo Que no es lo mismo que masturbarse Cambia. No es lo mismo masturbarse O sea, los efectos, ¿no? Son parecidos, pero no es lo mismo El hecho de interactuar con otra persona Con otro cuerpo, con el calor todo eso Despierta los, más cosas Los fluidos son más intensos Cuando intercambias con una persona Que no sos vos misma Eso estás diciendo Yo Y por Sí, sí Por experiencia propia Me diría lo mismo Puede ser ¿eh? <risas> Puede ser Puede ser Vamos a A buscar data vamos, Científica sí, De sí, lo que sí, estás vamos, diciendo a vamos. Porque si no después decimos Pagadas <risas> Este programa no dice pavadas absolutas No, no, no. ¿quién te lo dijo? No, a mí en Locotola Rímolo No, chicos Mi fuente chicos. es Lotoki Lotoki, Lotoki Lo dijo en TikTok o sea, y bueno Sí, sí, después de un par de garches Lotoki te quedas acá así Divino que das Bueno, ¿vamos con las noticias? Bueno, bueno, sí, sí, sí Hablemos, hablemos un poquito de todo Hay cositas que, está, que estuvieron pasando que están pasando que yo no puedo creer que sigan pasando no. hoy en día terrible o sea discriminar de la, la discriminación no adentro del subte de una notera del 13 además así es terrible así es mira les cuento un poquito eh, esto pasó en el programa bien de mañana del canal 13 y la periodista y el periodista eh, fabián doman en el programa de él, no la Eh, se convirtieron en tendencia en las redes sociales este fin de semana por burlarse de Cantuta Kila y Warmi Rimachi, una pareja eh para, una pareja perteneciente a la comunidad Ayullu Mayo Wasi. Eh la cronista Maggie Big, eh Bigil Se acercó a la pareja mientras hacía una nota en el subte. Y frente a la respuesta del hombre en su lengua, ella se burló. Eh, luego también se burlaron eh, los periodistas del piso y el conductor Doman. Las burlas y el hostigamiento continuaron cuando la cronista le preguntó a la mujer a quién había a quién había votado. Algunos medios repudiaron en las redes sociales el accionar de los periodistas. Y desde entonces la Defensoría del, del Público... Organismos encargados eh, de velar por el derecho de las audiencias Ya recibió más de 2.000 denuncias desde el viernes 25 Que fue el día que pasó todo esto, ¿no? Y se puso en contacto con la productora del programa Eh, por su por su parte, el INADI eh, también eh, está trabajando junto a la Defensoría y recibirá hoy al mediodía a la pareja para darle un seguimiento a su denuncia. Así que bueno, nada, se trata también de la banal banalización de la cultura originaria. De, de esto, ¿no es cierto? Se, se está agarrando la Defensoría del Público y el INADI, ¿no es cierto? Van a, van, a, van a realizar este seguimiento del caso porque hicieron una denuncia, obviamente, ¿no? Porque por el bullying causado ni más ni menos por dos personas que estaban en nada, tranqui viajando en el subte y, y hablando Mira, de una... Que seguramente a, a esta cronista eh, movilera le debe haber llamado la atención la ropa que tenían puesto entonces sí. por eso se acercó. Así que ya como podemos presumir que previamente algo... Eh, de esa de esa ropa, digamos de, esa, de ese modo de vestirse le, le llamó la atención y se acercó por eso Y un toque en tono socarrón, digamos No sé si ustedes vieron el video Pero la verdad que eh, No sorprende Pero la verdad que sí molesta Que de alguna manera Estamos en el 2023 Y particularmente en nuestros territorios, digamos La implicancia que tuvo la construcción del Estado-Nación Sobre las comunidades o naciones originarias eh, Ha sido realmente grave Se ha avasallado sobre los territorios Sobre la construcción de la identidad Sobre las personas De hecho, particularmente En la Ciudad de Buenos Aires Hace unas dos semanas digamos Está lo que llaman Tercer Malón Por la Paz Que son compañeras y compañeros Que vienen, digamos, de Jujuy Eh, que bueno Decidieron e Empezar una caminata En el marco de las luchas que se vienen dando digamos Que arrancaron los docentes en Jujuy Con la reforma de Gerardo Morales Y que frente al avasallamiento De los derechos Que implicaba digamos venta y concesión De, de tierras donde había comunidades Y pueblos originarios Deciden como hacer toda esta especie de peregrinación Y venir caminando desde Jujuy hasta acá eh, Y la, lo que reciben es la ridiculización Digamos, además Particularmente que eh, La Corte Suprema no los reciba Que venían a hablar como con, con ese actor político De alguna manera también Digamos, el Estado que sigue Dándole vuelta a la cara porque no se resuelve su situación Digamos, ¿no? En ese marco, estas dos personas Estaban viajando en el subte y se encuentran con esta Situación, que es una Pergría, digamos Sí, un garrón, y bueno, teniendo en cuenta que también hace eh, esta cosa como muy sensible que está eh, que está ocurriendo en todo el país no es cierto sobre todo en las parte del norte que donde hubo mucha represión no es cierto donde hubo eh, vi, mucha violencia por parte de las autoridades y, y no es cierto generando todas estas esta cosas por el tema de las tierras por el tema de eh, la vulnerabilidad de la de, de los pueblos originarios entonces dentro de ese marco eh, no sé Tener un poquito de sensibilidad, digo yo, ¿no es cierto? Un programa que se supone que está este, Exponiendo O, o, o eh, Si se quiere, no sé, dando las noticias ¿No es cierto? Poniendo al país, digamos eh, Como contando Todo lo que tiene lo que está pasando y bueno, se están burlando De algo que nada Que es re importante lo que están haciendo estas personas acá Entonces nada, bueno Sí, totalmente un repudio A, a, a esta A esta clase de periodismo, ¿no? Sí, no, tremendo. A mí igual no, no me sorprende porque a partir de esto se hizo así como una... ¿Vieron que cada vez que algún famoso, famosa o político, famoso, famosa, hace alguna de estas cosas, tipo alguna actitud discriminatoria? Siempre hay alguien que mágicamente saca un archivo. ¡Ay, los ar amo los archivos! Y dice, ah, esto no es de ahora, esto viene de hace un montón. Y salieron un par de archivos donde este periodista, que es el conductor de este programa de Canal 13... Ya me digo que el loco editaba una revista donde la caracterización que hacía de las comunidades originarias era como esta idea de atraso eh, en contraposición a este sistema capitalista, digamos, ¿no? Que nosotros venimos programa programa diciendo las consecuencias del sistema capitalista en el que vivimos, cuáles son... Eh, Y de alguna manera siempre la derecha, sobre todo, ha puesto digamos en la identidad de las comunidades originarias como esa idea de atraso, cuando en realidad si ves hoy lo que nos está generando el sistema capitalista como sistema económico, es un, es un grave desastre. Digo, tenemos sequías súper extensas, tenemos lluvias que nos inundan permanentemente, un sistema eh, estatal que no responde. Entonces, de alguna manera... Eh, en esa construcción De esto Las comunidades originarias atrasan Y la verdad que lo que atrasan son ellos digamos, ¿no? Particularmente dentro de una, Construyendo una imagen ridiculizada De esas compañeras y esos compañeros Que estaban en el subte Pero además Enviándoles a, me, ese mensaje a, to, a cierto sector social que lo mira Igual no sé quién mira Canal 13 hoy en día ¿eh? <risa> no. bueno, Yo te juro que los escucho un rato Y me desangran los oídos Pero son insoportables Pero de alguna manera Eso te genera, ¿viste? O sea, son ideas Que están ahí como boyando y que Por este tipo de prácticas o de situaciones Medio que te refuerzan esas ideas ¿No? Como de ridiculizar a otro. Y además pienso La cantidad de móviles que hacen desde ese Medio de comunicación con gente extranjera onda ¿Ven a alguien y dicen, ay, ¿vos de dónde sos? ¿Y si es de Estados Unidos? ¿Y si es de España? Y así que, ay, sí, como toda una cosa De coqueteo sí, y de que sí, está sí. todo bien con, con algún tipo de nacionalidades Pero claramente con estas no, porque apuestan a que terminen de ser eh, examinadas y, y erra, erradicadas, digamos, no de sus propio territorios. Claro, eso, eso mismo es lo que pensaba yo, que dos personas eh, aborígenas, yo lo tomo así, que dan como un ejemplo, eh, se burlan. Y por ahí, no sé, le habla un famoso, qué sé yo, y ay, porque lo habló, no sé, Susana Jiménez, lo dijo, que... Y le preguntan a la señora que, que a quién votó Y la señora le está diciendo eso, que es que secreto Y se siguen riendo en la cara Porque vi el video Y me, no sé, me pareció bastante ridículo lo que hicieron Y sí, eso tiene son Chana O sea, los extranjeros, no sé, de Estados Unidos Así, artistas le, Como que le, le toman todo lo que dicen Y no decir, vienen a, al país la, la gente de acá no, no la respetan Para mí es una falta de respeto más que todo y, y burlarse. No, y, más, y bueno, y el mensaje, ¿no? Y el el que, mensaje el que, que no, o sea, y el sí claro, y el que no ve Canal 11, pero hoy en día se hace todo viral enseguida. Se hace muy viral. Y ellos salieron a hablar lo, los dos señores. La señora y el señor salieron a hablar y le dieron con un caño, le, le respondieron todo lo que hicieron mal. Y Canal 13 está está jodido ahora. Porque le, le, le pusieron ahí No sé cómo que le hablan ellos Pero la verdad que no, no Una falta de respeto igual sí, Igual el INAI le va a decir que dejen de violentar Gente simbólicamente <risa> <risa> mucho más no va a ser Pero me parece que está bueno también nada, Como construir una línea Discursiva que permita Como esto, habitar desde otro lugar Los espacios públicos Y si nada, Es como Pienso que igual ese tipo de gente también se ríe de la gente que se, que se viste de un modo extravagante como también se ríe de una imagen de una eh, compañera no sé trans super diva super yo es ese mismo perfil de periodismo que es muy peorro y que de alguna manera nada le habla a cierto tipo de gente que me parece que hay a donde hay que ir a, a disputar digamos al menos la construcción del sentido de lo que se habla claro. digamos no o somos sea, si, ymera esto no está bueno Eh, y este periodismo Podría dejar de existir tranquilamente Y va a beneficiar sí. a la humanidad claro. Este si, tipo de periodismo es el que atrasa en realidad Si lo ves de otro punto de vista o sea La noteraza, no sé, la mandala a hacer noticia A un boliche, si va a ser así Porque se suba un subte Donde la gente No solamente estas personas Sino muchas personas Lo usan para me Medio de transporte Para ir a trabajar Y esas cosas Y ella va a ser A reírse Castigada a Castigada a trabajar A la puerta de un boliche <ríe> A preguntarte A quién votaste O sea de, de, Y decir Que diga algo El mapuche El hombre le dice Lo que significa Y se le cae de risa O sea nah. Ay no no La, la estupida que... <ríe> <ríe> no, no, no te entra en la cabeza de, de, de dónde salió esa. <ríe> Pero bueno Terrible que, que ser Dios Bueno, seguramente que la vamos a estar teniendo Conduciendo algún programa del 13 Dentro de poco, <risa> después de todo eso La ¿No sienten, ascendida Se va a ir con lebrito, con alguno de esos <risa> que <risa> Angelita en, Seguro, una ¿no? Angelita de acá seg Seguramente, bueno, nada eh, Dedito para abajo, todo esto que, que realmente es un periodismo que atrasa Que no está, para nada bueno Y bueno, nadie resiste un archivo tampoco ¿eh? nadie, resiste un archivo. nadie resiste un archivo Yo, me, yo tampoco lo resisto no, yo tampoco. No, no me quiero poner en, no, no, no, no. en interesante Ustedes tampoco lo han No, ¿no? O sea, yo no lo resisto, pero acá Dos semanas atrás ya Pero cómo me gustaría tener citas mías de hace 20 años atrás Dios, qué estúpida que era, por favor Yo agradezco mucho, por ejemplo Que cuando yo era adolescente No existía Facebook y no existían en las redes sociales Vergüenza pública No, ¿te imaginás? Pero, pero existía La Plata Vive Bueno, no? sí, bueno, sí, pero no no, no te exponías mm. así Ah, ustedes son dos eh, nativas platenses Sí, sí. Ah, o sea, no. Se conocen todos Todos los todo, hijos Pero no existían en las redes sociales y yo agradezco mucho Porque no existía, no, sí, posta Eh, no resistiré una, un, un archivo <risa> Me da vergüenza esa lo, lo poco que subo a las redes Estampada, las no, fiches ¿qué hago? Trolleando por toda sí, la ciudad No, nos es crachadísima Más, más de lo que yo estoy Tremendo Bueno, gracias, gracias Bueno, seguimos Seguimos con un poquito más de, de noticias ¿Qué, ¿Qué más hay? Una, una alternativa desde el sur global a ver, nuevo? el ingreso de la Argentina al BRICS. ¿Así se dice, BRICS? BRICS. BRICS, muy bien. Bueno, a ver, dice más del... Suspira, suspira. Uh, suspiro, suspiro, porque acá se ven... En, acá, se, ay, acá viene la remangada para no equivocarse en nada. En nada, porque es muy importante, acá hay nombres muy... A ver, vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, más del 40% de las exportaciones argentinas tienen por destino algunos de los estados que integran el BRICS. El ingreso de la de nuestro país al bloque es una ventana que abre que, no, que nos abre al mundo cada vez más popular y heterogéneo. Una alternativa para resolver las urgencias financieras y las desestabilizaciones cambiarias. Conformado por naciones diversas, no es una una eh, an, no es una alianza anti Estados Unidos. Eh, pensar en el BRICS Re, eh, Requiere dejar a un lado Las dicotomías Prestar atención a matices Complejidades Y agendas multifacéticas no ¿Quieres agregar algo? Eh, sí No, en realidad terminada Y después intercambiamos ¿te bueno, dale, dale. bueno, estamos hablando que de Brasil, Rusia eh, India, China, Sudáfrica Son potencias que a fuerza de procurar y defender sus espacios de autonomía se convirtieron en protagonistas de algunos de los principales procesos internacionales contemporáneos. Sus nombres suenan a un futuro o cuanto menos disputan desde el no occidente los eh, sentidos de la política y la economía internacional estos países asociados bajo el rótulo de brics acaban de aceptar el ingreso de argentina le, eh, le debemos la posibilidad a brasil el único miembro americano hasta el, uh, hasta el anuncio este socio gigante que nos procura as, uh, asumir el lugar de conductor principal de los de eh, destinos de nuestra región y eh, tiro de esa nos tiró nos tiró un salvavidas cuando más lo necesitamos con este gesto político apuesta porque argentina encuentre en, su en el surgo global eh, un espacio de referencia y estabilidad desde el cual podemos sostener su compromiso a exterior diga ¿Qué es lo que quiere no. decir? Pienso que... ¿Qué piensa? Que, le, que le, la nota le está hablando a aquellas personas que tienen metido en la cabeza que Estados Unidos es lo mejor que nos puede pasar. Claro. que un poco debate también con la línea Milley, Macri, Urlich, que sostienen permanentemente que el único aliado estratégico de Argentina tiene que ser Estados, Estados Unidos. Unidos y que eh, le rinden homenaje permanentemente a pagarle la deuda del Fondo Monetario Internacional entonces como que la nota está como disputando ese sentido diciendo como bueno, no necesariamente solamente Estados Unidos tiene que ser nuestro aliado político y económico, sino que puede, podemos como abrir un poquito ese margen y ahí es donde aparece el BRICS como algo rescatable no Así es Así es. <risa> Me quedé Así pues. es. Estaba, estaba mirando un poquito más de acerca de la nota, que bueno, que nada, hablaba justamente de esto, de que no es que están en contra de Estados Unidos, sino como que hay otras posibilidades, ¿no es cierto? Eh, y bueno, está buenísimo, bueno, porque... No solamente eh, que abre posibilidades a Argentina con el, con el tema de, de negociar con otros tipos de países, sino que, bueno, nada, yo, yo rescato esto de que Brasil una vez más no está dando eh, la mano en algo que es recontra importante, ¿no es cierto?, para, para la Argentina. Nada, le agradecemos mucho a Brasil y que nos manden un par de brasileros, así que le agradecemos. <ríe> <muy> <ríe> <honestamente>. <ríe> Lula Mandándote Lula Garotos Garotos Acá unas lanzas <risa> Unas zambas Me parece que está bueno eh, ¿qué, ¿Qué es el BRICS? Es como, bueno. como Es un grupo de países Que son emergentes Económicamente Y que de la mano de China Digamos Han logrado como Lograr eh, Ser el, el, O sea Lograr garantizar El 40% De la producción Mundial se Eh, y tiene que ver también con un montón de condiciones Porque si, si pensamos en China particularmente Tiene una superpoblación Pero además tiene una superpoblación po super explotada sí. Donde se trabaja 12, 14 horas Con muy pocos derechos En condiciones donde La vida digamos está solamente atravesada Por eso, por la exigencia del mercado Eh, y si bien de alguna manera Esto para Argentina, en este contexto En esta coyuntura Donde vos lo, lo pensás como a nivel más global Y tenés un Estados Unidos Que con el fondo te está pisando la cabeza Y un poco de aire te va a dar Porque además te va a traer dólares que además te va a abrir mercados Para que vos puedas vender tu producción Y puedan entrar dólares Pero dólares para pagarle al fondo Y dólares para ver Me parece que lo que hay que debatir es ¿Qué se va a hacer con esa guita que va a entrar? ¿A dónde va a ir a parar? sabiendo que esto, lo que decimos siempre, que hay una salud que está cada vez más deteriorada, donde se aplica el recorte, mismo la educación, mismo el Estado, mismo eh, esto. Básicamente, cada vez el Estado produce menos viviendas. Hace poquito se estuvo charlando hace un par de días sobre la modificación de la ley de alquileres. Entonces, toda esa hay que el, el pueblo tiene que batir a dónde se va a invertir y que de alguna manera dejen de ser los políticos los que deciden a dónde, o sea, además de sus bolsillos, a dónde más la van a la van a llevar, ¿no? Claro, y algo que bueno, que pasa mucho acá en Argentina, que sale un tema le de alquileres, sale no sé, cualquier cosa y ya están especulando. Ya empiezan a especular, ya empiezan a subir los precios, ya te cobran lo que quieran, ya cada cual ya se remanejan, ¿viste? <ríe> y eso nos juega en contra un montón, eso también tendrá que estar regulado porque no puede ser que sea así. Más vale de, Pienso también Con esto de, de ingresar A este grupo Bueno También Es un grupo Que promueve La explotación De todos los recursos eh, O de los bienes comunes Digamos Entonces por ejemplo No sé si se acuerdan Pero hace Un año o dos Eh Argentina había planteado que iba a tener un acuerdo con China para poner y montar una um, industria para producir chanchos. Era una mega industria. Y medio que en ese momento la sociedad lo había salido a rechazar en estas condiciones. Creo que eso es un toque diferente. Pero de alguna manera también, digamos, es eh, como tener la posibilidad de empezar a pensar cuestionar ese sistema productivo que es el que... Pro, que eh, ese que propone el BRIC, que es el mismo eh, con otro nombre, con otro color, porque hay una disputa política también ahí, sobre todo ideológica porque es China, porque es Rusia, son enemigos políticos de Estados Unidos pero de alguna manera el sistema productivo que se propone es el mismo es un sistema productivo donde lo que China está súper interesado en el litio argentino, China tiene una base que eh, en las tierras En Neuquén, por ejemplo Donde hay una cantidad de tierras que está siendo explotada Como por ejemplo con Vaca Muerta Hay una no, base militar china Entonces no es que China Obviamente que todo esto es una cuestión de, de alianzas estratégicas Pero nosotros tenemos que poder pensar Bueno, ¿para qué? ¿Y para quiénes? ¿Quiénes se van a llevar la guita y para qué, digamos, no? China sigue produciendo, y sigue siendo un monstruo industrial, superindustrializado. Argentina no está industrializado tampoco, también, qué sé yo, habría que debatir también si queremos industrializarnos y para qué, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, ya que esto va a suceder, bueno, hay que debatir quiénes se van a beneficiar de eso, ¿no? Sí, estaría muy bueno ese debate... Te la debo, amiga <risa> Porque acá pasan las cosas cuando ya, ya te enterás cuando ya pasaron O, ya sea, no o sea, no hubo un debate O sea, no hubo un cierto conocimiento No hay algo como muy expuesto de Decir, mirá, Argentina va a entrar acá a Argentina le van a poner una base militar china acá O sea, eso ya Ya pasó pasó O sea, te, enterás, te enterás cuando ya te, te la pusieron sí. <risa> Una cosa así sí. <risa> no, Estamos ser, todos vacunados Estamos todos vacunados De, de repente, ¿no? como estas cosas que, que no te das cuenta ya pasó, como el COVID. No te das cuenta, pero todo el mundo ya tiene COVID. Bueno, una de las, de las cuestiones con el tema de la industrialización y de la explotación a ese nivel es que, bueno, China es uno de los países que tiene más cantidad eh, que produce cantidad de virus eh, y uno de los últimos virus, que fue el del, el del COVID, el SARS-CoV-2, sí. eh, ¿2? ¿Cómo ¿19? No, sí. ¿SARS-19? Eh, o sea, fue lo que nos afectó, pero fue... Una consecuencia de ese sistema productivo, digamos, ¿no? O sea, no es que solamente está bien que entre guita. Digo, tiene consecuencias, además de la entrada de Gita, que te permite sobrevivir, pero a largo plazo, digamos, es está siendo muy perjudicial para la salud, ¿no? Igual, el dato de color con esta noticia es que volvió a aparecer el fantasma de Alberto Fernández, que estaba borradísimo. ¿Vivo? Pasó, parece que está ¿Dónde vivo. ¿Dónde estaba? Sí. Salió a decir cosas... Eh, más o menos acomodadas, porque él está como en retirada, pero está en retirada tipo haciendo gira. Porque, no sé si saben, pero está haciendo su última gira antes de irse. Mira. Sé que tenía ganas de viajar por el mundo. Y dijo, bueno, voy a aprovechar que soy presidente. Voy a ir a visitar todos los países que pueda en calidad de presidente, pero además viaja. Entonces ahí apareció para, bueno, para embandonarse un poco de esta noticia. que de alguna manera... Para el gobierno en la situación en la que está Es beneficiosa, digamos, ¿no? O sea, plantearte todavía en un gobierno en retirada Generando estas condiciones Que vos sabes que a, a largo plazo, digamos Si sí la... Si sí, la, la nueva fuerza política que gane, digamos, no arruina esa alianza política, que no creo que lo haga, digo, todos los empresarios quieren vender eh, y ganar dinero, que es su, su único objetivo, como aguantar sus ganancias, eh, todos van a apoyarlo, digamos. Entonces, es beneficioso para el país en general. Si sos empresario, después, bueno, si sos un ciudadano común como nosotros, y vamos a ver cómo cómo nos afecta, digamos, ¿no? Sí, a ver si Si se acuerdan de los pobres Cosa que dudo Porque nunca se acuerdan sí, de nosotros Sí, que caiga algo acá Un claro, par de millones Un par de millones ahí Yo con dos millones me conformo <risa> yo, Nada A, a mí se, de todo lo que un poco hablaban eh, Se me cruza por la cabeza Que me gustaría Vos, vos decías eh, Que usen esa plata, ¿no? Me gustaría que le usen mucho En el turismo que El turismo Que traigan mucho A turistas a, a la Argentina ¿Vos querés brasileños? Como, <risa> como... Sí, como sí, sí. ¿Querés que, la, que le paguemos A que, que nos vengan. traigan brasil, eh, brasileños? Además, les pago que, yo Vengan <risa> <risa> para que la argentina también avance un poco no en eso en el turismo en la salud también porque siendo yendo, yendo a, los, a, los, a los hospitales hay mucha gente necesitada de la, de la salud y nada va, me gustaría eso que, que se fijen en donde usar bien esa plata si sí, una de una así que bueno bueno que otra noticia tenemos que tenemos amiga, gas reyes corazones a ver usted era que quieren saber <risa> el gobierno el gobierno anunció aumentos macro. Dios, aumentos. ya me duele la cabeza, te sí, juro. No, no, no. Pienso en esos anuncios y me da dolor de estómago. Aparte lo anuncian como si fuera, ¿no? Que oh, le solucionamos siempre. la vida todo Bueno, estamos hablando de eh, <risa> Joder, los titulares del potencial del trabajo recibirán dos bonos en septiembre y en octubre, además del aumento fijado por la suva. No, no estoy preparando mis vacaciones con ese dinero. Sí, no, a ver que me a ver qué auto me compro. No. Por, porque hoy en día la canasta familiar creo para que no te para no alcanza ni para una tuerca de auto. Claro, para de, mantener una familia. No, no. de salir más o menos tenés más. Tenés que cara. tener un sueldo de 2000 casi eh, más de de mil 200, Sí, 200.000. Y canasta básica. Claro, la canasta básica. Y creo que viví, y si alquil, alquilás, y si alquilás, si estás enfermos si, y no sé, si, si, si pasan muchas tenés cosas. Tenés que tener un med medio de transporte. Estás jodido. Y, bueno, y, y depende lo... de la cantidad de hijos que tenga También Y si tenés un perrito o un gatito, también suma sí, <risa> Suma, amiga y, bueno, caro y, el, tener y el gobierno los tira esta, esta ayuda económica a los... Disque Disque, disque, disque, disque, disque ayuda, ayuda Pero en realidad solo nos hunde <risa> Bueno, así que bueno, esto Bueno, para ¿qué más? O sea, sería 20 mil pesos En dos pagos, porque jugado J más Sergio se jugó En dos se pagos, 10 y 10 no. Sí, 10 y 10 sí. Y después, bueno, hay otras la medidas Una es, tiene. escuchen Porque esta, es la, eh, la que es muy simpática Es la medida que dice que A los monotributistas no le van a cobrar Los impuestos Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto no le van a cobrar? ¿1.000 oh, pesos por mes? ¿2.000 pesos por mes? Tipo es miseria, o sea, es como una tomada de pelo Es bueno, una tomada de pelo Después le habilitan la posibilidad de pedir eh, ¿Cómo se llama? ¿O ¿Te prestan? Quita? Dios, crédito préstamo. Crédito, préstamo, préstamo. Eh, Y después lo devolvés, bueno, con una tasa de interés Que es la que tiene el Banco Nación sí. Y una cosa que yo no sabía Que me enteré hoy Leyendo las noticias de nuevo Porque además viste que te la repiten 20 veces sí. Como si fuese la mejor noticia Que es que Eh, para el sector privado obligan, digamos, al sector privado a pagar 60.000 pesos en dos cuotas de 30.000 y 30.000, pero después se lo descuentan del salario a los trabajadores, ¿entendés? ¿En serio? No es que se los van a dar y ya, o, o que lo da el Estado o que se le, se le exige a los empresarios que se los den. Se lo exige, pero después el mismo empresario te lo va a descontar de tu sueldo. O sea, son unos ah, bueno. tremendos mentirosos porque además lo anunciaron así como pero no te dijeron la letra chiquita, ¿entendés? no Son fatales. Claro, eso también está porque viste anuncian cosas como así pero claro después hay que ver de dónde sale esa plata a quién, a quién se Exacto. la sacan dónde. Hay que ¿no leer siento? bien antes de... Hay, la... que leer todo, sí, sí. hay que, sí. que, hay que saber la de la qué dirección. agujero sale la sangre porque cuando, te va? cuando vas a votar y te acordás de esto, decís, no te puedo votar, flaco. No así no no. puedo votar. y, ah, y ¿sí? además que loco Sergio Massa, no que no todavía no es presidente y sale a hacer un Sergio video eh, mostrando esto de que el presidente dónde está. O sea, lo da a él en un aumento que es medio medio raro. Eso me Turbia, me... Turbina. Sí. Sí ver, es raro, sí. es raro que sea candidato o sea, economista y candidato al mismo tiempo y que además nosotros nos reíamos hace un rato porque es como que el chabón se prende fuego por un lado y después se echa un poco de aire y se renueva él mismo, ¿viste? Porque no hay nadie que le tire una soga. O sea, Alberto desapareció, Cristina se fugó, no sabemos, nadie le tira una soga y el chabón la rema. Sigue sí, ahí igual. Es, está claro que tiene el apoyo y la bancada de un sector político muy conservador, que es el empresariado que lo, lo apoya, pero es muy gracioso... Otro ya está prendido fuego. La otra vez estaba en un programa y lo entrevistaban y decía, no, bueno, bueno, igual yo no soy el presidente todavía. Yo no solo soy como delimitándose y es como, pero si vos estás tomando las medidas, es obvio que es tu responsabilidad también. No es que hay otra persona. Es como pero que no. se autopanquequea, digamos. Exactamente. <risa> <risa> otra vez. <risa> Con esto de Barbie salió la cara de él. Dieron que se tuneaban las imágenes y sí. salía el... Ay, ¿cómo era el panqueque? La acá, no me la acuerdo. La, sí. la Barbie panqueque. Sí. Ten algo así <risa> No, el pa eh, panque panquequén O algo Al así pan <risa> el panquequén <risa> Le queda re bien, ¿eh? Tenemos por un lado el afuera de mi ley Y tenemos el... por que sería, sería? Como adentro de, de masa Adentro el aumento Adentro Nos <risa> faltaría ese videito, ¿no? Claro Algo, ¿Algo a, ¡A fuera! la reversa Afuera Afuera Y ¿no? <risa> <El> masa ¡Aumento! <risa> aumento pa... <risa> <risa> Pero ¿de dónde, amigo? Escuchame Ya estamos grandes basta para vos ¿sí vas a decir algo de la plata ¿Qué más aumentaba en la asignación la alimentar eh, creo que le dan una medida de fuerza de, de, de 23.000 y algo así para la ayuda de la asignación por hijo por hijo eh, que así nada no sé se, O sea es... yo usted porque no tienen hijos así a ver la pareja Ay, no, a mí se me... La pareja está de venganza afectiva A ver sea, vos Ricardo no, no. A ver si estiran un poco más de, de, de plata Claro Tenemos pero hijos ¿Eh? perrunos que todavía no están no, Eso no cuentan no cuenta. Todavía no cuentan, amiga Hagamos movilización Vamos a quemar eh, llantas a la calle claro, y vamos claro. a desfilar en bolas para que los hijos perrunos también puedan cuenten. cobrar la... Claro, para que cuenten dentro de la asignación Exactamente <risa> Que tengan una beca gratis en la veterinaria o unos vouchers si ganan Ah, me wow. dan todo sí. vouchers. Todos con vouchers. Comida gratis sí. veterinaria gratis. <risa> bueno, qué lindo, qué lindo todo lo que está pasando en Argentina, me emociona tanto. <risa> <risa> acá para noticias optimistas. <risa> sí, de acá en directo al corchazo porque ¿eh? No, te te queda, es que somos ¿sí? mo, son, son muy buenas comunicadoras. Yo no estoy en general de este lado del micrófono, pero la verdad es que tiran bombas y después como que salen airiosas de la situación. Como bueno, sí estuvo un bajón, pero acá tipo resistimos, claro, haciendo sí. la radio. Es un bajón. Es. entre nosotros, apapachándonos y le das para adelante. Y claro. bueno, después trabajaste todo el día, te levantaste a las 5 de la mañana, a hacer <risas> trámites. la mierda con la sojera. venís a la radio a hacer el programa y comer. Sí. <risas> y acá estamos y acá a dieta, estamos a dieta yo otra vez pensaba y esto igual capaz medio bajón pero pensaba que en eh, la época de nuestros abuelos laboraban todo el día y casi no comían o sí. sea realmente tenían una alimentación muy mala porque las condiciones laborales eran pésimas y de alguna manera eso el movimiento trabajador lo ha ido como dando vuelta y ahora estamos como volviendo a esa etapa ¿no? como medio involucionando en el sentido de que capaz que ya ya sabemos que hay familias que se achican digamos hay Yo pienso en mi vieja Mi vieja capaz no comía Para comer a nosotras Madre De tres pibas Sola Laburaba sola O sea, no le alcanzaba Claro la Entonces se achicaba Medio que se está volviendo A esa a ese momento, ¿no? Esto de apagar la luz Porque viene cara Me acuerdo sí. mi abuela Diciéndome Apagar la luz sí, así, sí, sí, loca, sí, sí, sí vale. Como sacada todo un montón de cosas que UNE ya creía que por ahí eh, las podría haber dejado atrás, pero um, con el nivel de, de pobreza estructural que hay en nuestro país, evidentemente hay como una, medio una vuelta, ¿viste? Entonces, a veces cuando escuchás este tipo de cosas que vos decís, son unos caraduras, porque claramente toman las medidas por tres meses para ver si salen o no salen, para inyectarle un poco de guita a la economía porque está totalmente detonada... Pero todo sigue siendo en el marco de la especulación Porque, sí. o sea, si pierden Ningún problema se van Pero el que queda de garpe sigue siendo el pueblo Porque podrían haber tomado esas medidas Y que sean sumas fijas, por ejemplo Por un año Y no lo, y no lo hizo O sea, no lo hacen Entonces, evidentemente, lo único que les importa Es ganar las elecciones Y después, bueno, ver y barajar como siguen, digamos, ¿no? Sí, Ese es lo que, se, lo que vienen haciendo, ¿no? Se, se tiran con de todo Y se matan en redes, bueno, porque ahora viste que pasa mucho por, por el tema de las redes, a ver quién ridiculiza más a quién. Eh, te, se matan, se tiran con de todo, eh, arman unas campañas que vos decís, "fa, este, no sé, ¿quién es Dios? que va a venir claro. con, viste? Y va, va a mejorar todo de un día de, para el otro", que la otra campaña política que ganó no tenemos nada todavía. O sea, que los que han sacado nuestro voto. Milei está ahí, que dijo, yo gané, se la creyó. Este lo está tirando Bottle Man, tomen, 20.000 pesos. <risa> ¿Y de la otra señora? ¿Dónde está? El cartelito amarillo. ¿Nos dará Ah, algo? Patricia. <risa> Patricia, no, Patricia es tremenda. No, yo lo que me río que tanto con los memes de Patricia, e me encanta. Ella dijo que ella tomaba, ella tomaba vino porque le gustaba y que nadie le iba a prohibir. <risa> y viste el meme que dice <risa> Del alimentar que es para poder, vas a poder comprar bebida alcohólica. <risa> si, si Patricia gobierna, Ay, yo la voto. Bonche si, para birra. <risa> bueno, claro. bien, bien, bien, a me gusta para todos, me gusta esa esa propuesta. Patricia sos vos. <risa> la seguimos, la seguimos Bueno, estamos con las noticias Bueno, para no basta, basta no, Paren, no hace, Yo quiero hacer ver, un, un chivito rápido Igual es como para que nos mantengamos informadas ¿ves? Que es que mañana miércoles eh, va a estar llegando el tercer malón Del que hablábamos hacía un ah, ratito sí, sí. A la ciudad de La Plata Y que hay una invitación a todas las personas que toquen Sicuris Y a músicos a acompañar, digamos, al tercer malón eh, De 9 a 10 en Plaza San Martín Eh, así que bueno, eso, como invitar, acá hay en el Olgan Vázquez hay compañeros que hacen Sicuris, creo que los talleres están los sábados, espero que sigan estando. Y por ahí sí está bueno mencionar que eh, el pedido, digamos del Tercer Malón es la nulidad de la reforma inconstitucional de Gerardo Morales, la solicitud de intervención en la provincia, la provincia de Jujuy, o sea, ellos están pidiendo, ellos ellas ellas están pidiendo que el Estado intervenga en la provincia. El cese de la represión, las detenciones y la persecución Que recordemos que post elecciones digamos Automáticamente Gerardo Morales Mandó a la gendarmería sí. A la policía a reprimir Automáticamente sí, sí. después de las elecciones Envalentonados porque el 50% del país Había votado opciones de derecha Eh, y bueno, esto plantean eh, la, la conformación de la ley de propiedad comunitaria de los pueblos originarios Que igual de todos modos la constitución de nuestro país reconoce a las comunidades o naciones originarias eh, Y les reconoce el, la potestad sobre la tierra, digamos Pero bueno, como el Estado es un Estado antiderecho y es un Estado de personas blancas Que quieren oprimir eh, todavía las comunidades, se encuentran como en esta situación de permanentemente exigir y recordarle al gobierno que las tierras son de ellos porque pre precedían pre precedía su existencia, a la construcción del Estado-Nación ¿no? entonces, como que por ahí vienen los pedidos así que si alguno puede pegarse una vueltita mañana para acompañar, joya ¿Entonces vean plazas a Martín el horario? De 9 a 10 Tengo una memoria muy mala <risa> <risa> Bueno, todas y mitades, así que Bueno, basta, basta, me cansé de tanta noticia basta, Yo, Quiero Dios. una musiquita, por favor Rescatame, rescatame Soltamos la rienda de nuestro rumbo Nos fuimos perdiendo en distintos mundos Soñamos con todo y ahora no hay nada Que las flores se marchiten, Renglones del cuento se modifiquen Nada resultó como yo esperaba ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día pa' otro Nos dejamos de amar? Si ese barco lleno de ilusiones Se fue al fondo del mar Y te juro, mi vida Que si hay una salida no la puedo encontrar ¿Y qué pasará? ¿Y cómo fue que poco a poco fuimos escribiendo el final? Y del amor al odio y solo un paso y no supimos Lo y no fue suficiente ¿Y con haber escondido valores compartidos si yo tan del libra, baby De lejos sentíamos la vibra Entre tanta gente éramos diferentes Era todo corazón y boca, poca mente Ya la luna prometimos Y en la arena lo escribimos Tu nombre y el mío para siempre hey, yeah. Pero años Nos después volvimos Y en la arena ya no estamos el lo que escribimos ¿Y yeah. qué pasará? ¿Cómo fue que un día pa' otro nos dejamos de amar? Si este barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar Y te juro, mi vida que si hay una salida Fui escribiendo el final Y del amor al odio hay un paso Y no supimos saltar No y no fue suficiente Con la escomido Señores del Señor Mutantes de todos los lares copan el olcopan el olcopan el olcopan el olcopan el or, el olcopan el olga Vázquez en la quinta edición del festival cultural disidente más esperado. Sí, vuelve Jauria Mutante o el próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre, se muestra a calle 60 entre 10 y 11. Le juria Le vamos a sanar, mi huella, la pared y ya está anchoréan, no brujulia, brujulia, brujulia. el mapa como Minecraft, mi huella, mi huella, mira tu huella, no, lo esperes, pero pensar perder, infalpreventas en el Instagram del de La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3 ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Sí. Yo lo quiero saber ¡Qué lindo el Jauría! ¿Se viene Jauría, amiga? Mal Lo vamos a tratar acá. ¿Vamos a venir? Vas a venir, y vas me a venir gustó bailar. la musiquita recién, casi sí. me pongo perdida Fue <risa> un momento dije, ¿se rayó el disco? Sí, yo no, no me preocupé Pero vos ya preparaste los tacos Sí, olvídate O sea, ya los sacaste lo... del closet que los tenés guardado hace años <risa> Y los vas a volver a traer para esta vez Los sacamos vez? de abajo del, del, del, del armario ahí. O sea, los tenía puestos eh, de patitas en la mesita de luz <risa> Y dejaron claro. Se viene de jauría, vení para acá Digo <risa> Me encanta, me encanta la jauría. Bueno, nada, todo vier, el mundo viernes presente Viernes 15 y 16 va a ser, ¿no? 15 y 16 Bueno, che, eh, me parece que hoy se acaban las preventas No, ¿en serio? No, me voy a tener que apurar. Sí, para mí, eh, los que somos pobres Vamos a tener que pedirle a la gente que lo haga Que extienda hasta Esta el 5 Esta gente cinco, Que cobramos entre uno y el 5 ¿Cómo hacemos para cobrar la preventa sin plata? Claro, no, no, no, no, no tiene así, que chiquis. extender un poco más Porque claro, sí. la gente humilde o todavía sea, no cobró O si Sergio Tomás Maza dio... Dos cuotas de 10.000, ah, bueno, menos cinco días. No sé, no sé lo que nos están queriendo decir esta gente de Jauría, no sé. Hay señales. Hay señales, muy confusas. Cuando estés con gente de Jauría no sabrás, pero habrá señales. Habrá <risa> <risa> Me traes el avivro, sí, bueno. <risa> nada, vamos a tener reunión con Jauría prontamente para ver si nos tiran alguna entradita o algo. Algo, algo para sortear entre los conductores. <risa> entre los conductores, <risa> <risa> obviamente. Y si no se va a ir a la fuera de, <risa> de mi <risa> ley. <Mil> ¡Afuera! <risa> ¡Afuera! Si <risa> ¿Sí? podemos hacer como se hace cuando tipo, toca a alguien muy, muy famoso que ya no entrás, haces pones una barra ya en la puerta y hacers ranchada en la puerta ahí y está ahí te quedas vamos concentrar. a nosotros eh, es más sabes qué? vamos a hacer el, el antijauría y Como a nosotros nos hacen la, la antimarcha ¿Viste como a nosotros nos hacen la antimarcha? ¡Mirá! ¡Se convirtieron! ¡Nada! El operador es de Jauría El de Jauría <risa> Tremendo no, no, no. Chicos, están pasando cosas Ya están pasando cosas no, Ya están sucediendo cosas Bueno, hablando de, del Jauría Que estamos garroneando eh, entradas A ver si sí. si logramos ¿Qué les, ¿Qué les lleva a ustedes Si les digo tener citas Gasoleras? Uh, un, Citas sí, un, un que montón. está está toda en devaluación, el dólar se fue al carajo. Una, una, una de las cosas, mira. Una lloradita ya se ir. A ver porque ya se me vino a la cabeza, ¿viste cuando vos tenías una ¿Te cita decía, y decías, "Vamos, Martonel, y había la aplicación para entrar a las promociones"? Nunca te pasó. Pero se usa. Yo estoy con un amigo nah, y es pero... como, "Yo voy a comprar y me dice, "No, amiga, pero para que abrimos la aplicación y compramos más barato". Ay, gracias que te tengo al lado por <risa> esto, me ahorrás unos pesos. Ah, presiones. bueno, pero con mi amiga zafa, pero con alguien que estás conociendo como que quedas medio ¿Quedás Ahí abriendo la nada. aplicación. Quedas la ochina, no quedas la Claro, compré una de 3 billes. Sí, quedas la pero, pero bueno, no. es la vida, O sea, che, tengo una un un voucher. Tengo un tomate. Tengo un voucher que me va a dar mi ley. <risa> tengo, tengo un voucher. voucher, una cajita de tomate, tráete algo para sumarle a eso y vemos qué hacemos. Claro. Eh, Porque no sé, yo creo que los los telotes de ambiente tendría que tener esa aplicación del Panteónel. Que los digan esa opción, ¿no? Esa opción, O sino que acepten la, la alimentar. <risa> <risa> no. Que los digan Vamos para. a... Yo voy a marchar para que los telos acepten la tarjeta alimentar. Por lo menos que te digan la habitación sí, bueno. o el baño. Pa, ¿entendré? con sube. Una <risa> no, no, sube y... suministrada. <risa> <me decían> <risa> claro escúchame está todos yoé sea el oh una tiene necesidades <risa> <risa> bueno pero no si no vas a los que hay experiencia ya lo acá hay experiencia ah, bueno veces. pero bueno sí. pero sí. Hace, siempre todos antes antes se hacía por morbo el tema del bosque viste del eh, morbo de estar en un lugar público esta cosa que bueno tiene este eh, llamado como se llama cruising eh? no cómo se llama cuando te, te gusta que te miren Ay, sí, no, no Bueno, no, no sé No me digas por Cuando estás ahí Carchando a, a cielo abierto Y te gusta que te miren Bueno, está eso Antes era solamente por eso Ahora vos vas porque No tenés plata para el cielo <risa> No te queda otra O sea, sí. cómo cambian no, Las cosas Bueno, el sistema hace Que uno se termine exhibiendo Se termine gustando <risa> Es culpa de la sociedad <risa> Nos quieren así Desnudos y en la calle Ahí vamos a estar Claro me encanta igual, ¿eh? te digo sí, Hay cosas que es están buenas frío, y otras, muy, no, ah, Bueno, Dios, sí, es que esperemos es que venga el Igual cuando cuando hace calor te llenas de mosquitos Bueno, no se va a notar entre, entre las, las nalgaditas De norte, las pesaduras <risa> no Se van a sentir no pasa nada. Guante también, viste que era eh, eh, los, los conocemos, te invito a un helado Ahora los conocemos, llevo el mate <risa> Claro <risa> Económico Porque col, si no, col, ¿cuánto la... está un helado hoy? Con la, yerba de, con la yerba Lucas, del plan ¿Un helado? ¿1500 pesos? Cinco minutos quedan acá, dice Nuestro querido operador del Jaurio Mutante Bueno, en esos cinco minutos podrían <risa> ay, yeah, Podrían estar charlando <risa> Para ver si nos regalan algo, ¿no? Claro, una no entrada <risa> eh, Sí, está carísimo el helado Yo no puedo comer helado Yo no se puede chupar helado en pasta No se puede comer helado ¿Qué? ¿Viste? ¿Cómo se llama los, los marcianitos Los eh, marcianitos Los marcianitos Los juguitos, los juguitos. O sea, Yo ah. juguitos Pero ahora le dicen marcianitos Sí, sí, bueno Los juguitos Porque yo también les decía juguitos Ahora pero? te juntás eh, Ya vamos a tomar un marcianito 300 <risa> de pesos 300 pesos el Pero no hago carísimo, un jugo, Pero me hago un jugo tan Y lo congelo Y como Bueno, es, es, es, es más o menos Es un de Y agarrás las semillas Que te quedaron del melón Del día anterior Y se las ponen dentro de la bolsita Para que parezca más natural Claro, para que parezca sí. más natural sí, Ahí sí, está, claro, divino no, Tampoco Total. tenés Netflix Usá la aplicación del de, de Google Para ver películas Claro no. Sí, viste, no. ya No podés pagar aplicaciones no, no, está bien No pagarlas igual Yo creo que ahora Que estamos no pagando O sea, que la gente que paga, paga, paga Hay que recordar Que siempre bajamos las cosas Que están pirateadas Muy O sea, ¿dónde están las páginas Que siempre usamos para ver las cosas? Bueno ¿A dónde están sí, esas, esas computadoras Llenas de virus por el Ares? Sí. <risa> Estamos hablando de la prehistoria sí. de la humanidad. Claro, Si no también le puedes quedó? tirar, no sé, es más lindo el aire libre, veamos Barbie en la plaza, ¿viste? Para no ir al cine. O sea, la muñeca que caminan por la calle, claro. ¿no? Vamos a visitar a Amelia Rossi, Ahí la tengo. <risa> la problemática. La, <risa> la Barbie virginiana. Este, no, y bueno, Entonces, ¿qué se hace ahora? Lo que me trajo ¿Te queda mal. Me, mira, hablando de otra cosa, me trajo en, en el Rossi hay baños eh, eh místicos, o sea, místicos. En esa en ese baño místico va Mili. Mili <risa> <risa> <risa> va al, ba al baño místico. Por eso fue a trabajar el Rossi en realidad por los baños, no era por el grupo laboral. <risa> me encanta, amo, amo el baño la místico. me trajo mucho la atención, el primer <risa> hospital que veo con eso. Ay, no ahí místico. la a Vas a ver en la no. cara Dios. Al año místico, como te limpias solo. Ay, ay, ay, ay. <risa> Hermoso, bueno, bueno. Mil besos, mil, mil. El, el otro martes si viene a Emili Le vamos a preguntar por los años místico. ¿Qué tan místico es? El... <risa> ¿Cuál de todos los médicos es el más místico y religioso? Ay, me encantan los médicos del Ross Bueno eh, La, la sí. loba también tiene, <risa> vive muy cerca la loba Yo vivo loba. cerca del Ross y pasó casi todos los días <risa> Ah, <risa> no, mentira eh, Nada, cositas gasoleras A ver, ¿qué se hace hoy? C nada ¿Cine? Olvídate no, Cine tira 3D, mirá que está el 4D no Yo fui al 4D una O sea, esto es un, un segmento de queja De todo lo, es que no de queja de lo que no, no podemos, lo podemos hacer No es de lo que podemos hacer gasoleros sino de lo que no claro, podemos Pero ¿cómo, hacer ¿cómo lo camuflas también? ¿Cómo lo camuflas a eso? Decir, no, no, eh, no, quiero, no. no quiero ser tan te rata Te pero... tomar una birra en vez de ir a pagarla 1200 pesos a un bar Te, te compras unas latas o ir a, Y te juntas en tu casa Y ves una peli con tus amigos en tu casa Armas una comida, tipo cada una Trae lo que puede, se come así está, si no, la otra vez, o sea, la otra vez Salí 10 lucas O sea, todo es 10 sí. lucas Parada No, no, no baja 10 pesos cada cosa O sea, lo, los dos bonos que nos va a dar Sergio Tomás Son dos salidas Dos salidas Uno para cada mes No me sirve Entonces, No me sirve no me, Sergio no, Tomás no, no, llego, no, no, no, no llego más. Porque <risa> aparte yo tomo mucho, ¿viste? <risa> <Sí>. <risa> Nada, ni hablar ni mal Acá hay algunas que se toman hasta Acá hay gente la con mucha, muy, sed muy sedienta Tremendo si Hay sos, gente sos, muy desidera Y toda que viajan Uber, peor o sea Sí ah, ¿no? No, no, no Me preparo para caminar Lo vas a decir Me <risa> no, convierto en bandana Tremendo Lo que sale los remos Mal Sí, sí, sí El, sí, el sí. operador nos está diciendo Que, nos, que ir, nos quedan dos minutos Un minuto Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto. Bueno, En un minuto de En un minuto puedo ¿Eh? decir muchas cosas ¿Sabes las cosas que <risa> hago yo en un minuto? Ahora voy te muestro <risa> Te vas a llevar al baño Rosy, para <risa> Al baño La místico mamá. <risa> Bueno gente Gracias por estar ahí aguantándonos Gracias Jaimito, gracias mi vida Gracias a todos los que vinieron ahí a presenciar A verme a mí obviamente eh. Bueno, famosa. saludos a Mili A Nancy que no vinieron, a, a Saki también Gracias Chanita por hacernos aguante hoy ustedes okay, por dejarme pisar este suelo hermoso Vos pisanos todo la cabeza. <risa> bueno, Gracias, no los, a mí Chau. No los olvide de buscarlos en Instagram como Venganza Radio Afectiva. Ahí está. Gracias, Radionauta. Gracias, Jaianta. Gracias, Nos País. Vemos. Nos chau, vemos el martes que viene. Adiós. Falta, que te hace falta. Me da ternura como lloras. Tienes sol, luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad Tienes sol, mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto ¿Sí? Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente Tac, tac, tac, pura mierda, bebé Ya, ya, ya, tiro flores, bebé No, no, no, tengo tiempo para no Contajar tu agresividad ¿Quienes son? Ni un te odio, ni te quiero Todo es fake y yo lo veré. Si no sabes nada o nada Mejor shhh, shut the fuck up Falta que te hace fall Cuando querés jodés El resto son excusas Venganza radio afectiva. No, hijo de TRI Quieres decir que te quiero muchísimo Me encanta afectiva <risa> <risa> <risa> <¡Ay>, Me encantó <risa> Eso me encanta así, nada sexy <risa> Escuchá Venganza Radio Efectiva, 106.3 Radionauta. Atornillate al diario. Martes a las 19 horas.